Estamos ubicados frente al Poder Judicial de la provincia de Río Negro, lugar donde familiares y amigos de Atahualpa Martínez Vinaya, bueno, se están aquí en este lugar eh, juntando para eh, llevar adelante una manifestación que estaba prevista y que en ese sentido, eh, bueno, se va a realizar eh, y se está realizando en la jornada de hoy. Nos decía recién eh, Ricardo Vinaya que. es una movilización pacífica que es una movilización donde no van a realizar una entrega de documentos al poder judicial que ya lo saben eh, que ya saben porque están aquí eh, tienen la esperanza de que cambie la situación pero obviamente eh, llevará tiempo decíamos que es el vigésimo eh, cuarto aniversario uh -huh. por la muerte de de, de Martínez vinaya muerto a ver de alguna De alguna manera... <coughs> complicada, ¿no? Así, o sea, que... sí, asesinado en manos de las fuerzas sí, policiales. Hay que decirlo, hay que decirlo y justamente cuyo crimen no ha sido juzgado, este y bueno, sus eh, asesinos siguen libres y no ha avanzado la causa. Estamos viendo en este momento, ¿no? Como vos bien decías, las imágenes frente al poder judicial, como poco a poco empiezan a concentrarse eh, las personas, ¿no? Que se acercan a acompañar. Bueno, y un planteo también muy claro que hizo Laura aquí en el aire de Radio Encuentro, Laura Binaya, en relación al poder judicial. No solo lo provincial sino también a nivel nacional y pensar una verdadera reforma de la justicia bueno para no tener que seguir viendo no estas situaciones que se repiten a lo largo y ancho del país exactamente a ver y tenemos la palabra de Hugo Aranea aquí para para bueno ampliar un poquito las la, la voces de, de esta manifestación que se está, se está llevando aquí en el en el poder judicial y queremos charlar con Hugo respecto bueno justamente a lo que sucede aquí A lo que ha pasado con Atahualpa, bueno, alguna reflexión respecto a esto, Hugo, buen día. ¿Cómo? ¿Qué tal, buen día, cómo les va? Eh, bueno, sí, la misma reflexión que viene de hace, ya cuánto, 14 años eh, de impunidad, eh, donde salimos a la calle para reclamar justicia, donde vimos cómo todo un aparato judicial, policial, este, reaccionó rápidamente con el descubrimiento, y donde han pasado los años y esto ha quedado prácticamente impune, se ha ido la vida de, de Julieta. ...digamos buscando justicia... ...como se ha ido la vida de muchísimas madres... ...buscando justicia por sus hijos... ...y este es un caso más de impunidad... ...en el cual este Poder Judicial... ...que a veces acciona tan rápidamente... ...contra sectores pobres... ...contra sectores este que, que están en situación... Este, eh, ...muy eh, muy mal... ...digamos, es la misma justicia... ...que actúa con, con una enorme lentitud... ...y que prácticamente esa lentitud... ...es sinónimo de impunidad... Este, frente a casos de, de este tipo, ¿no? Entonces estamos ante entre ese, entre ese caso. Por supuesto, vamos compartiendo este dolor enorme que tenemos por perder un, un hijo de esta ciudad, alguien que nosotros conocimos, y que forma parte de esa enorme cantidad de casos impunes que hay en la provincia, hay más de 100 casos en la provincia impunes, donde no se han resuelto, y generalmente la gran mayoría son jóvenes de los barrios, son, son de, de pueblos originarios, Eh, y son, de alguna manera, característica también que hacen que este, bueno el Poder Judicial actúe cada vez más lento frente a esto, ¿no? Y leves funciones para Sábar y reducir que eh, no llevarán adelante una, una actuación correspondiente. Bueno, y que el Superior Tribunal de Justicia ha dejado pasar como una cuestión más. ¿no? Sí. Eh, y bueno, y esto es como una línea eh, política definida, porque estos mismos... Eh, jueces y estos mismos que están ahí, como, como Zagari, eh, sigue estando en el Poder Judicial, ¿no? después de haber cometido semejante aberración jurídica, como, como fue el caso de Atahualpa, este, y donde el Superior Tribunal sigue actuando de la misma manera, y sigue actuando en otros casos, ¿no? de la misma manera, y sí actúan rápidamente, por eso yo creo que esto es como una línea política bien definida, sí actúan rápidamente cuando se trata de defender los intereses de los grandes grupos económicos, cuando se trata de defender, por ejemplo, y de levantar las cautelares, frente a, al impedimento para que entren las mineras o las petroleras o frente a Joel Lewis en el cual no se cumple un fallo que también tiene casi la misma cantidad de años que tiene el caso de Atahualpa. Digamos, y frente a esto, digamos eh, uno ve cómo hay una línea de favorecer a los sectores del poder, a los privilegios, y donde lo que queda impune son las muertes de los jóvenes, de los jóvenes pobres, de los jóvenes de los pueblos originarios. este Y bueno, y esta es una, una cuestión... como que, que, bueno, este es un poco el reclamo que se viene a hacer, ¿no? Uno viene a reclamar a la justicia sabiendo que ahí enfrente, que hay adentro, haya impera esa cuestión de la impunidad para los sectores este popular. Hugo, le agradecemos. No, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Hugo Aranea, entonces, es uno de los referentes aquí de las comunidades mapuches, de la Mesa de Barrios Populares también. Bueno, contándonos respecto a lo que sucede Aquí y respecto al, al funcionamiento del Poder Judicial, que ya lo hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Bueno.